Hace rato estábamos hablando con el gobernador así como ellos están aislando Porongo, nosotros este no, de repente se puede llegar a una medida departamental, un decreto departamental yo les pedía, nosotros aquí como Montero no tenemos todo en ningún caso los casos se están presentando en Santa Cruz los casos se están presentando en, en otros lados, entonces podríamos tomar como gobierno autónomo la medida de hacer un aislamiento dentro de lo que es nuestra población, o sea en el contacto interprovincial y nosotros internamente seguir un ritmo este que ha establecido el decreto nacional, en la cual tiene horarios de restricciones, pero se puede seguir moviendo la gente. ¿Ningún caso de, corona, de coronavirus después que la señora venía de San Carlos? Eh... Aquí no ha habido nada, influenza H1N1 ha habido, pero este el tema de coronavirus no ha habido nada y esperemos que siga así para la ciudad.